Hola, soy Nicolás Díaz Chivata, habitante de Kunday, vivo hace 7 años en Kunday, en el pueblo, a 5 minutos de la iglesia. Es una casa café, y ves muy bonita, si ustedes miran por Google Maps pueden verla, no me entieras. Eh, no, mi historia es que eh, cuando fundaron el pueblo de Kunday, uno de los fundadores, no recuerdo su nombre, eh, paseando por ahí encontró las cuevas y comenzó a explorarlas. Y por mucho, mucho tiempo comenzó a, a investigar de ellas. Los animales, la, los nacientes de agua que había ahí las cascadas, los animales que veía eran muy raros. Y a pesar de lo inmensas que eran esas cuevas, nunca pudo terminar de explorarlas. Muchas gracias.